Te veo en buenas condiciones para la batalla de las parejas más duras de Hollywood. ¿Has entrenado mucho? Dejémosla sola para que pueda entrenar a Bruce. Vamos con Nick y Johnny. Gracias, Nick. Señor Seagal, usted asegura ser un experto en artes marciales y un exagente de la CIA. ¿A cuál apuesta? ¿A Tesh o a Hasselhoff? Sí, pero en esta pelea no tiene un ganador. Lo comprendo, pero... En... Señor Seagal, se perderá la pelea entre Tesh y Hasselhoff.